soledad vengo de cármena, estis hispana Musicisto pianisto cay componistino, nazquita en Madrid. La familio vengo javis uno en la play selecta y música y salona y en Madrid, que es soledad povis renconti grava en componistoin, cay interpretistoin. Quiem gi si estis sep yara, oni trovis sin ludante en la piano, pezzon antaue audita de La extraordinara facto, estis, que la knabino, ki ho eche apena atingis la clavaron, ancora unecomencis studi musicon. Si a patro Alejandro Benguechea, comprenante la frumaturan musican talenton de sia filino, confidis si anunuan instruon al maestro Ambrosio Arriola. Pos la morto de Arriola, la granda violonista Jesús de monasterio, zorgis prigia daura estudo. Soledad prescau secreti verquis meson por quvar var y cae orquestro en si sí bemolo mayor. La meso es del artista victoriano da Roca, Que es a la Liai. Yi, ¡Sí estis premierita en la pregeo de Carmen Calzado en Madrid. La componistino estis de okiara, que la harta y revue si ¡Sí estis ech gratulita de la Hispana Pastro, componisto y el y lobo Hilarión Eslava. Sii ludis pianon en la salono de sia familio, cai estis regule invitita kiel pianisto alla liai madridai salonoi. En ili eble sii premieris quelqu'un el i vergoi. En Bilbao, la componisto Nicolás Rodríguez Ledesma donis al sii pli plio l'instruoin, pri instrumentado. Soledad Benguechea, sen javi grandam nombron da vercoi, manifestigis en surseneia cae en orquestra musico, laica cae religia, en cantoi por vocho cae piano, cae en music vercoi por piano, quie apenas malfrua romanticismo, kai kuen nebiteblea de deitala opero kiel diras Fernando Rodríguez de la Torre la pacho de la Richa Academia de historio Soledad esinigis al Carlos Carmena kai si adoptis lian familian nomon por suscribizia invergoin. Soledad vengo echea de Carmena. Tamen, et sin itchinta, si componis un vergon, que el ofte ripetillas la historio de la virino y musiquistoi. El chiei si verco y por cantado el staras la romanzo le larmes por soprano caipiano, premierita de la fama cantistino María Saz. cadres de concierto en la Madrida Música Conservatorio. CIA Sinfonía Catalogo includas Triunfal March por orquestro Kai Sibiler, Ubertura en re menor, Premierita de la Elstar Violonito Jesús de Monasterio, qui el dirigento. El Xiai Lirica y Verco ¿no? i Nipovasmensi Trisar Sueloni. per forte pendiquita la granda tago cai floro de la cielo chiui premierite che la teatro giovellanos interxiai verco i por piano estas caprichos en la mayora, triunfa marjo en la bemolo mayora cai pian fantasioi salve en mi bemolo por tipleo cai coruso Con un acompano de piano harpo y harmoniumo, laborante en chio y music genroi soledad ben estas es veri la unua hispana virina componisto de la Degnaua y Arcento superante la rolon de virino y kiel amatora pian presentanto en music vespero tie acertas Fernando Rodríguez de la Torre Chelapacho de la Recha Academia de Historia. En la tut de cayar cento oni atentis pliposta in componistino in, cae forgesis pritiu Cipioniro niro, quiu ne aperas en la internacia enciclopedio de virina y componistoi en mil oksen ordeq uno, quan ya aperas en la pli moderna. The New Grove Dictionary 2001-2002